Bueno, yo este creo que este conflicto es algo así este o podría ser comprendido dentro de eso que se llama la judicialización de la política, es decir, cuando la política ya no sirve porque no podemos arreglar políticamente las cosas entre nosotros, entonces recurrimos a la justicia. Es como un ejemplo de judicialización de la política, pero este a escala internacional. Yo creo que el, el acudir a los tribunales de la Haya este revela la incapacidad que han tenido que hemos tenido de tener un diálogo entre los gobiernos este más fluido de hecho eh, el diálogo que permitió la instalación de las plantas de celulosa eh, y por eso también se viola el tratado de río uruguay eh, se viola porque hay un acuerdo eh, informal entre las partes este, o un acuerdo que no cumple con todas las formalidades es decir que no cumple con eh, la con que la cargo dé su dictamen final Pero hay como un entendimiento para que la planta se instale, no esto tiene que quedar en claro que hay un entendimiento entre los gobiernos cuando se instala la planta pero bueno luego este se, se, se va a esta situación tan tan eh, ríspida tan eh, tan difícil y con tantas consecuencias eh, negativas eh, económicas pero sobre todo eh, diplomáticas y de, y de hermandad entre los países que cuando el tribunal de la haya bueno encuentra este como un, un no sé si un punto final, pero bueno encuentra como un capítulo, digamos, de cierre a, a, a un periodo este, bastante feo de la relación entre ambos países. Eh, yo creo que nosotros esto tenemos que verlo como un fracaso de nuestra capacidad política eh, binacional no bilateral y multilateral, porque también el Mercosur eh, no tuvo una instancia que permitiera eh, dirimir este conflicto, este bastante preocupante, o sea, revela la incapacidad que tienen nuestros países, como tú decís, este en, en este en este Bicentenario que, bueno, se celebra eh, ahora el 25 de mayo en Argentina, para nosotros el año el Bicentenario es 1811, pero eh, hemos aprobado en el Parlamento eh un feriado laborable para conmemorar la misma fecha que Argentina, el 25 de mayo, como inicio de la Revolución de, de Independencia en el Río de la Plata, también como un gesto, ¿no?, hacia la Argentina para, bueno, recordarnos en este bicentenario que tenemos que transitar juntos, que una América Latina eh, unida eh, requiere del diálogo, requiere de... Yo no digo de la concordia, pero requiere del diálogo, requiere de la negociación, eh, requiere de eh, reforzar la institucionalidad que tenemos como Mercosur y las institucionalidades, de la institucionalidad de las diplomacias, que muchas veces se ven arrastradas por, por las palabras presidenciales y luego se transforman en, en diplomacias inoperantes este para eh, haber llegado a una mejor solución que la que tuvimos de cualquier manera es bueno que existan tribunales a donde los países puedan recurrir sin llegar a la guerra no este es, es bueno que exista la ley que exista un tribunal y que los países consideren que bueno este la última apelación está en ese tribunal, aunque como vimos bueno el tribunal falló. Igual la Asamblea de Gualeguaychú dijo, seguiremos con nuestras medidas, etcétera. Pero este, reconociendo la importancia que tienen, que existan tribunales, que existan leyes, que existan normas, creo que, bueno, en los festejos del Bicentenario debemos hacer todos un, este, una introspección política y eh, examinar las causas del fracaso para no repetir fracasos de nuevo, sobre todo tratándose no solamente de países hermanos y vecinos, sino países que, bueno, este se autoconsideran como parte de una... una un proyecto común de una américa latina unida de una región integrada eh, y por qué no de un, eh, de un de un continente que se sume a la escalada del progresismo que bueno este se inaugura con el con el gobierno de chávez y, y con el gobierno de lula este hacia fines del, del siglo no entonces no solamente que son países vecinos, sino que se supone que comparten un, un proyecto estratégico común